ver que llegan a un pacto para decidir cuál de las dos se va a sacrificar para que la otra lleve una vida normal. Jolines, o sea, tú dime algo eh? parecido. Bueno, pues que eran hermanos, hermanas. Efectivamente, o sea, efectivamente, que es que pues previsto. Pues por visto, tras largas discusiones deciden que es Jennifer la que debe morir. Y o sea, es, llegan Jennifer, a ese acuerdo y ese pacto, es terrible, sí, ¿eh? Polines. Sí, sí.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 ¿Pero comparten el mismo novio pobre, por juego o por, por, por gusto? bueno no, pues no. No, claro, no, se, se supone, se que, sabe, por, claro. se sí, supone sí. que por gusto, bueno, el hombre debe estar encantado, mira, dos no al precio de una, bueno, se las tiene que mantener, no, pero... Sí, sí, pero dos iguales, joder, es... bueno, bueno, pues bueno. eh, esa es Ana y Lucy tienen el mismo novio, la misma pareja, y Edith y Jonah...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 perfecto efectivamente que nos acompañen el jueves y el domingo que viene nos cuentes aquí más cosas además de misterios en la rosa los vientos en los ecos en del pasado laura falcón muchas gracias un abrazo a todos